The documentary scene upon the fractured screen, the dreadful bones crawl upon the crumpled face. There's a policeman with an honest soul that seen whose head is on the pole. He grunts as he fills his pride bowl with a feeling over knees. He briskly frisks the tommy remains, dropping a print on crimson stains and endeavors to ignore the change that he walks into his knees. But well,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 Buenas noche, gente, estáis una semana más sintiendo Anedonia. Estáis una semana más sintiendo hablar al Anedónico Miserable. Ya sabéis, Anedonia, en la Radio Gibradovío. Y cuál la Radio Gibradovío. Radio cucaracha, radio cuca, la radio del queso de un kilo. No estáis sintonizando radio cuca, venga, decimos vosotros, que voy a decirlo yo todo, tengo? tengo que decirlo yo todo, si lo tengo que decir, digo eh estáis sintonizando radio cucaracha en el 107.3 de la frecuencia modulada en UEU alrededores y no en todos ¿eh? en algunos barrios ¿eh? ya sabes pero estamos en estamos en camino de, de arreglar ¿eh? de poner de pone igual ese tema y que se sienta bien en toda la ciudad ¿Eh? para cuando no lo sé a ¿Eh? ver ¿No un pide explices eh? que las cosas de palacio y buen espacio tranquilinos Psh, tranquilinos Porque si no se fue, nos queda la otra vía. Nos queda esa página web. ¿eh? A través de la que también también emitimos también emitimos en directo. 107.3 de la FM, citas en los alrededores. Pero www.radiokuka.org www.radiokuka.org ¿Ves? así nada fácil y así nada sentíslo de donde queráis en cualquier punto del globo que vos dé a la gana siempre que tengáis una conexión a internet bueno, y esto que para el otro también hay que tener un receptor de radio que vale, que igual es más fácil o igual no ¿eh? porque hoy por hoy igual hay gente que tiene un ordenador pero no tiene, tiene un aparato de radio pues pasó guapamente ¿eh? y ahora tengo el ordenador estropeado ¿Eh? y no puedo hacer nada en casa porque no tengo eh, para pa ver películas no tengo para pa sentir música bueno cuatro cosas cuatro cosas que todavía puedo ver y que todavía puedo sentir pero un poco es lo más yo tengo todo el ordenata y nunca no tengo ordenata bueno lo que pasa que eh, también yo porque está muy malo ¿eh? Estos días está terrible. Ahora por lo menos ya calentó. Ya no está tan de frío como estaba estos días de como tuvo estos días atrás. hostia que tuvo, frío de, de narices, ¿eh? joder, mucho frío, mucho frío. Eh, lo que pasa que bueno ya veis que sigue, sigue lloviendo. Está bien que llueva. ¿eh? A mí la lluvia con calor préstame. También es verdad que me mí me mil veces más aquella lluvia que yo recuerdo de siempre. Eh, de cuando yo ya era niño iba, iba a decir en antes de, de cambiar el, el clima me digo yo que el clima cambia a menudo o por lo menos de vez en cuando eh, o sea que no sé si también decir eso de en antes de cambiar el clima a lo mejor si estaba bien decir en antes del último cambio de clima ¿eh? eso eso puede ser puede ser me refiero al, al rollo joder. ¿Mm? aquel ya fale muchas veces de, de, de aquel maravilloso corballo que en mi tanto me prestaba y que joder pues oye que últimamente da se cada vez menos cuántos días sobre lo que en lo que va de año no sé ¿eh? pero pero poco <ríe> poco no sé si se alguna vez y se rollo fue fue entre tormenta y tormentona ¿Mm? entre chubasco y chubasco entre los diluvios estos que nos están cayendo que bueno pues eso joroba un poquillo más no te deja trabajar la no huerta no, y sobre todo no te deja salir por ahí porque vamos a ver yo eh, si no vale como ahora que no tengo la ordenata y no puedo sentir música no puedo ver películas y tal pues a mí lo que ah bueno y otra cosa diréis vosotros oye tal neurónico siempre con que tanto y presta al coño que el día ¿Es? No puedo hacer otra cosa para llegar, ¿Seguro que, seguro que puedo llegar en casa Claro, lo que pasa es que yo tengo un problema Una cosa muy rara, ya lo sé Pero bueno, y es que yo soy raro Que yo llegue en casa, no soy quien al no estoy a gusto Me dejo de mes en cuando llego Pero no ni, ni me presta, no A mí préstame salir por ahí Sentarme en un banco, en un prao, en un algo Y, y llegar ahí sí ya lo sé, que es una cosa rara. E incluso, bueno, pues si voy a una biblioteca, un centro social tal, siéndome y llevo y, y bien, ¿no? Es que sí, en realidad soy yo lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo este tiempo. Bueno, lo que feo casi todo el invierno. ¿eh? Porque yo para no gastar en calefacción, porque soy aparte de, de miserable y apofénico y fotofóbico. Y, Y la de mi madre, pues también soy, soy tecayo, joder, no, no se ha agarrado, no quiero yo eh, gastar yo de la calefacción pudiendo gastar, pues por ejemplo, la Universidad de UBI, porque me tomé en una biblioteca universitaria y hostia, que bien lo paso ahí, eh, yendo todo lo que me da la gana, ahí, ahí sí me presta, ahí sí me concentro, eh, caray, cabrín. igual va a ser eso en casa pues como está como está fresco eh, por eso no me no me presta mi lleno en casa va a ser va a los mayores eh. pasar a los eso pero bueno el caso ya que eh, bueno pues sí que con este lluvias y este tiempo tan tal pues no me no me deja no me deja salir y yo una verdadera pena porque hubiera una ciudad ¿eh? Que aunque sea igual de, de, de asquerosa que todas las ciudades, porque las ciudades yo creo que no hay ciudad agradable, las ciudades, a ver, ya un día, no sé si fue a la semana pasada y dos hermanes, fale de que las ciudades llenen, o no, parezco a mí, que son una aberración, ¿no? ...un sitio con unos cuantos kilómetros de, de, de diámetro... ¿eh? ...en el caso de Guido, que serán, no sé, siete, por ahí... Siete, ...ocho kilómetros de diámetro... ...y que viven trescientas tres y pico mil personas... ...eso no, no puede ser natural ni insostenible... Pero, ...pero bueno, pero yo no dejo de ser una ¿eh? de los que vive aquí... ...porque de alguno puede decir, anda, listo, pues agarra y marcha por ahí... ...marcha por el monte... ...bueno, pues sí, debería... Pero no lo tengo no fecho todavía, oye, qué sé yo, y no lo tengo fecho entre otras cosas porque hubiera una ciudad de la que es muy fácil salir. Esto y contradicción porque muchos dirán, coño, pues si es tan fácil escapar, eh, pues marchen, no un vuelvas Bueno, bueno, yo digo que es fácil salir viviendo en ella. ¿Mm? A ver si me explico. Quiero decir que hubo una ciudad en la que. En casi en cualquier sitio que vivas hombre, si vives por el centro, pues no eh, y tardes un poco más pero cuando vive, yo siempre viví en, en los extremos de la ciudad extremos, bueno, todavía en el casco urbano pero dentro del casco urbano pero cerca de cerca del borde eh, y la verdad que tanto, tanto en un borde como en el otro en el que viví eh, tenían una ventaja muy grande y era quien atalantara esa ventaja que tiene vio que llegue en pocos minutos Caleando, ¿eh? Desde el portal, pues puedes llegar a un, a un bosque, por ejemplo, uh -huh. puedes llegar a, a un prado, puedes ver un río, puedes ver. Hombre, no voy a decirte que puedes ver animalinos, porque, bueno, pues pasarinos y tal, pero los animalinos no se dejan ver. Lleva a verlos, está malo verlos en, en un espacio natural, pues, como para dejarse ver tan cerca de la ciudad. Pero sí es verdad que, que, que a me gusta mucho ese sentido. Que a lo mejor resulta que otras ciudades también, ¿no? Otras ciudades tampoco es tan difícil salir. Hombre, que se lleva una gran ciudad, pues ponte tú, que si Madrid, que si Barcelona, pues sí, debe ser jodido. ¿eh? Ahí no creo que, que seas quien, depende dónde vivas, a, a coger y, y echar a y en el portal y en unos pocos minutos llegar a un, a un bosque. Parezme que no, parezme que eso no va a poder ser, ¿eh? Más que nada porque en estas ciudades grandes, pan arriba, eh, ni siquiera, nunca puedes vivir al borde, porque el borde, pues, que si son ciudades satélites, que si son ch chaboles, que si, qué sé yo. En eh, no había uno, en por fortuna, todavía, todavía podemos hacer esas cosas. Y alrededor de Dios, la verdad es que hay sitios, hay sitios maravillosos, ¿eh? ya te digo sitios para para ir en para ir calleando ya no te digo nada si si agarras la bicicleta pero bueno ya que si agarras la bicicleta entonces ya, ya no llegue ya no llegue teas novio ni nos rodeas ya llega en un momento poneste en, en cualquier sitio fuera de vieux, en cualquier otro consejo de estos que, que nos arrodien. pero bueno sencillamente calleando pues hacer un mogollón de cosas, muchas cosas que mucha de la gente que vive, que vive en esta ciudad ni siquiera, ni siquiera sabe que, eh, que puede hacerlo. No sabes que, que tirando para el sur, pues qué sé yo, por el antiguo por el antiguo trazado del camino de, de Santiago, el camino que llaman del Salvador, que venía del Ion, pues bueno, pues puedes echar a, a Callejar Perey, eh, y por toda la parte sur del concello, y llegues a a Llegu, eh, Sí, joder, y bueno, pues igual subes un, un poquito por, por el asfalto del padrón y, y te plantes en la sierra esa que no me acuerdo ahora cómo se llama, la de Mazarrón. Ye, sí, todo lo que llegan de llena, sardín, todo por ahí para arriba. También puedes ir hasta, hasta sardín, pues no saliendo por ahí, saliendo, per, qué sé yo, por el calello. Mm. También puedes, puedes tirar por la zona de, de Caces o, o Las Caldas. Eh, ye, bueno pues caleando un poquillín más pero un más pues hasta agarrar la, la la senduca esta de del parque de invierno que sí vale que llegue muy muy turistón en muy domingo y que, que yo peor el el que el dominguerismo de ver el, el partido de fútbol el dominguerismo de salir a, a callear para la senda pues que quieres que te deja oye yo ¿eh? y, y pues también pues pues tirar para pa, pa el oeste pues llegar hasta pues llegar hasta por llegar por poder pues llegar hasta Grado en un paseo ¿m? pues pues subir a, a, a todo lo que llega la la zona de la grandota y una gozada la Garandota pues pues pues fue hacer mogollón de cosas y sobre todo una que que a mí personalmente préstame mogollón ¿m? y que lle eh, ...dirán Arango... yo creo que una de las cosas más, más fermoses que tiene Uvieu, ¿eh? y el fecho de estar tan cerca del Naranjo, ¿eh? tan cerca de ese sí, de sí monte, ¿no? bueno, de esa sierra, porque son, son muchos montes, son muchos montes, eh, y, y que está ahí la ciudad al pie, cada vez queda menos del monte, porque van, van subiendo los barrios y, y las casas, van yendo un poquitín más para arriba, para la cara sur, y para la cara norte también queda cada vez menos monte porque los canteres van van comiéndolo pero indiscutiblemente lo que queda y precioso es eh, precioso Mira, mismamente este esta radio está eh, en un barrio Ubieín, que se llama ciudad naranco eh, porque hay un barrio que se construyó eh, ya en la llaguera del del naranco Te hago entendido porque, bueno, claro, este barrio construyó antes de, de yo nacer, siquiera. Te entendido por algún ya o que, bueno, que ya hubo polémica en el momento de hacerlo, porque no se sabía hasta qué punto, bueno, el arancu. No sé exactamente desde cuándo tienen algún tipo de figura de, de protección eh, municipal, pero bueno, que en ese momento decísse, joder, pues oye, ya estamos tocando el blanco. Bueno, pues y ahora mismo los que los que seguís de aquí, miráis lo que están haciendo los, los prados de la, de la fuente. ¿eh? Toda la parte de esa que está abajo de, de esto que llaman la pista finlandesa. ¿eh? Tradicionalmente el paseo de, de Valdeflora. ¿eh? Pues, mira están construyendo como como el yocos pero bueno andan, andan. cualquier día construyerán hasta hasta el alto del pico pesano ¿eh? ¿Eh? que por cierto que no se llama aunque muchos gente duvio ¿eh? pienso que se llama que lo del pico paisano ya reciente que tiene que ver con la con la estatuona del paisanón que, que está puesta ahí arriba no o sea, la estatuona en un, en un tiempo había 40 años ¿eh? y el nombre pues viene de toda la puñeta de la vida no sé dónde viene lo de bueno, de toda la vida a ver, yo de toda la vida ya vi la estatua y que también yo soy viejo, por tanto no pero, pero bueno que digamos que viene, vienen antes ¿eh? no sé dónde viene lo de Pico Paisano ¿eh? cuál es el significado pero pero que sí que ya anterior a autosistema vale, se joder hostia Pensando, pensando, haciendo, haciendo memoria. ¿Cuándo me tomé a mí este, este, no sé, este gusto por, por, por naranjo? Pues mira, yo creo que así recordando, haciendo memoria, tendría yo 11, 12 añinos. No es la primera vez que que subía naranjo, porque bueno, pues oye, el naranjo no deja de ser un un sitio de ocio en general para para los centros de vivió yo cuando yo era pequeño la mi familia y éramos socios del centro asturiano no tenía ninguna pejaría no tenía ninguna pejaría hoy en el centro asturiano igual sigue de piejos sigue de pijos pero de aquella no ya vamos al cuarto de decir no tengo ni puñetería de lo que lo que pagaban Eh, lo que pagaban por ser socios, la, la, la los vuelos tal, pero bueno, el tipo de gente que que rollaba por allí no no llega no llega eh, no era lo que hay ahora, lo que supongo que hay ahora, porque yo ya ya dejé de, de, de pertenecer a, a ese sitio en mucho tiempo, pero bueno, pues eso el, el centro sur, por ejemplo ya En naranjo, ...estaba en el Naranco... ...estaba en el Naranco... ...y bueno pues... Eh, a ese sitio por ejemplo a iba ...y seguramente alguna vez... ...me subieron a... ...al alto... ...a ver el Santón... ...o qué sé yo... ...pero bueno... ...la primera vez que yo recuerdo... ...empezar a... ...a ir al Naranco... ...pues... ...pues de excursión... ...digamos... ¿eh? Eh, ...fue más o menos... Por ahí ...yo creo que sobre... ...los 11... ...12 años... ...se sé ...se estaba en la escuela... todavía ...eh... Las, la escuela de se me pasqué a los a los 13 pues sí, un, entre los 11 y los 13 fui yo fui yo por primera vez a Naranco al acuérdame que iba con, con compañeros de, de la escuela y que garramos un poquillín a ciegas, ¿eh? los, los caminos por los que poder subir para arriba y tal, porque bueno decíamos, la verdad que también decíamos en casa eso de Va, vamos al, al naranco! Y parece que, pese a que el naranco... Oye, no deja de ser un... Un monte no deja de tener los... Los, los, los bosques... Los, los peligros, entre comillas, que, que pueda ser... Pues como que ahí parece que como ya era lo de casa... ¡Va, vernos ¿eh? Y un poquñín esa... Esa um, creencia que sigo hoy en día de que... Eh, que poquense lo piensa que el naranco no tiene nada... Que el naranco, bueno, está ahí y, y, ¿eh? Y curioso, porque además la gente que piensa así, ¿no? y es la gente que, que no conoce prácticamente más que, que el pico paisano, que yo ni, ni siquiera el pico paisano. Habrá muchos que igual no subieron hasta, hasta la estatua. El pico este, la, la miliciana será el que están antes. Y que, a ver, otra cuestión, y es la, la toponimia naranquina. ¿eh? La toponimia naranquina, y es realmente complicado conocerla, porque yo por lo menos... Eh, los mapas que fui consiguiendo del naranco mmm, no, coinciden, no coinciden porque yo tengo tengo muchos mapas del, del naranco ¿eh? los que con el naranco y prácticamente um, yo lixión, ¿eh? a mí yo, yo un sitio que me presta que me presta mucho préstame el préstame todo a ver préstame el, el naranco más o menos a ver extiéndese ¿eh? de lo que sería la parte este Eh, el el puente este cómo se llama el puente el puente Nora el puente Nora sí bueno eh, que está ahí donde la donde la temporada ya me parece que eso no está todo el consejo de Naranco y dentro del en consejo de Vio ese sitio el Nora el puente faí la leyende con el consejo de de Ciero. ¿Mm? y ese sería el, el extremo oeste más o menos del, del Naranjo y el extremo este claro, y el nora pelotru pelo trullado por el contrario el nora en, en la parte de por ejemplo bueno, pues, puente gallegos más o menos bien ser lo que lleve lo que lleve el extremo oeste ahí faese la la leyenda con les con conseguir de los reales ¿eh? pues justamente de este oeste gusta también también de, de norte a sur ¿eh? coña la cara a sur y esta que vemos que vemos todos, el que vemos desde la desde la ciudad, ya lo que vemos desde aquí, esto, eso eso es ya la, la cara sur de, de la sierra de Naranco, la cuesta de Naranco. Me enteré eh, que ya el nombre tradicional, que más o menos que más o menos siempre siempre tuvo, siempre se dio a la cuesta, ¿m? por la cuesta tiene también la Socara la so cara la so cara norte, la cara norte que tiene bueno un espacio Virgen dentro lo que cabe porque también está ta la cara al norte eh, que ya también bueno pues hasta hasta el norte no da rodea el naranco eh rodea el naranco este el norte y, y el oeste y por el sur no no lo rodea por el sur está la ciudad ya para pa poner la leyenda eh, el norte el norte sí y en el norte la cara al norte está lo más lo más precioso y lo más espantoso está lo más precioso porque ya una ya una zona ¿Eh? Que, que no te puedes creer que sea del consejo que forme parte del consejo de Ubieu que tea tan cerca de la ciudad tan extremadamente cerca de la ciudad unos bosques madre de Dios, de castaños de carvallos no, bueno, bichos yo llegué a ver bichos por ahí que no vi en, en, en supuestos espacios mucho más salvajes ¿eh? porque yo una, una zona para la que no va vale ni Dios buen día. Y la parte toda que que falla yende con el consejo de llanera pero en un menaide, en un menaide y una gozada de, una verdadera gozada. Ahí tengo yo visto, pues que sé yo, tengo visto un raposos tengo visto chavalí, pero Xabalíes chavalí no lleva nada complicado porque bueno, eh, vayan también a, vayan también por la cara pela cara a norte que allí por donde me porque los chavalíes últimamente no tienen miedo a nada, pues tengo visto chavalíes, tengo visto raposos, tengo visto, hostia, ferres, bueno, ferres pueden verse muy bien, pero bueno, ferres de cerca, bueno, acuérdome una vez por ejemplo que venía un, un cuervo el Tochulo ahí graznando y fue a posar en una rama y usted, claro, el cuervo iba mirando por mí, y fue pues posarse en la rama sin mirar, en la rama pues había un ferre me cago, qué susto agarró un cuervo cuando uno iba, y dice, ¡ay, buah! y salió, salió espantujando allí, le sales, tal Joder, el ferre ni puto caso ¿eh? Joder, tenía bastante el ferro. Bueno. no, pero de verdad, eh de verdad, una, una zona preciosa unos bosques unos bosques increíbles luego tal, el, el, la parte la parte espantosa, ¿eh? una zona preciosa unos bosques increíbles y también lo más horrible de todo que son les les canteres ¿eh? esos canteres que, que van que van com literalmente comiendo comiendo el monte eh, hay una tercera no le sé, me parece que es la de la que llaman la cantera el Yugarín que bueno ye ye del, del yugareño un polvo de la parte de la parte norte nor, noreste pero la pieza cantera ya bueno, ya comió pff, comió es la zona este la zona noreste y comió ya también la zona centro y la de mi madre tá. mira para que os pues, veáis la idea yo como bueno, como buen aficionado al, al naranco al naranco que soy de hecho bueno el grupo de montaña de la radio el grupo de montaña Ramón Mercader pues acuñó un término que es el, el naranquismo ¿eh? De la misma manera que existe el alpinismo, el himalayismo, bueno, pues nosotros acuñamos el término naranquismo, vamos mucho, vamos mucho al, al naranco, préstanos, préstanos de nada, al, al naranco. Bueno, pues que, que comentábamos yo el, el fecho de. de que bueno, los canteres, están ¿eh? tan comiendo, están comiendo la cara del norte. Hay hay dos canteres muy grandes, una para la parte de. para la cerca de Brañes. ¿eh? que estaría en el, en el noroeste un pueblo precioso ¿eh? un pueblo precioso una ubicación preciosa pues una cantera espantosa y, y la otra que es la más enorme que es la de la de Yugarín, en el otro extremo el extremo este ¿eh? pero bueno también en esa en esa cara norte tan preciosa y una característica que, que tenemos lo, los seres humanos el hacer convivir la, la mayor belleza con, con el mayor espanto ¿eh? sí, la verdad que somos, somos bastante especialistas en eso. Pero igual, mejor dicho, no, igual no hay la forma correcta de decirlo, ¿eh? que, somos, que somos capaces de hacer eh, convivir lo más espantoso con lo más precioso, eh, lo correcto sería que somos capaces de destrozar lo más precioso ¿eh? metiendo, metiendo lo espantoso. Sí, eso, es más, eso oye más fácil que ¿Eh? que no que no lo otro pero bueno en fin que pues que pues eh, estaba yo contando que yo como buen aficionado al naranjo que soy pues siempre estoy siempre estoy intentando hacerme con, con algún mapa con de alguna descripción desde de alguna senda que nunca no conozca porque el naranjo tiene una cosa mágica o por lo menos para mí ¿eh? a mí pásame esto Que ya yo, que yo os digo, que yo llevo teniendo el naranjo que tenía, pues eso, no sé, 11, 12 añucos, ¿eh? esto ya llovió y sigo teniendo bastante, sigo teniendo bastante. Pues hay temporadas que igual, pues todos los hermanes voy una vez o incluso más a lo mejor. cuando digo de ir a Lanco no digo de ir a dar un paseo por el parque de Monte Alto que es precioso eh, por la pista finlandesa que es preciosa eh. pero bueno ya estoy diciendo vos de, ir, de ir más arriba de, de meterme un poco más por fiesques que es por y tiene una cosa que me encanta que, que os puede parecer que es imposible ¿eh? pues puede parecer que es imposible pero yo si es que Y no tampoco penséis que voy a dejar de dormir esta noche por eso. ¿eh? Si me quita de dormir será por otra cosa, pero no porque me queríais joder si es de eh, Todavía una no y una vez ¿eh? que tenga que tenga el Naranco y que no en el era algo nuevo. Un sendero que no conocía, un prado en el que nunca me fichara Y ahora, bueno, pues más adelante tengo que hablaros de él, eh, de alguna construcción de, del monstruo misterioso. ¿Eh? voy a hablar pues, de, del motion misterioso también coño pero bueno después ahora voy a decir pues eso que no, hay todavía, no, no hubo todavía una vez que no topara algo nuevo ¿eh? y es verdad que lo busco también ¿eh? coño claro que lo busco ¿eh? que yo estoy muy interesado en, en encontrar cosas nuevas pero, ¿eh? pero coño e inda buscándolo tanto tiempo llevo yendo y tantas veces voy que, que parece un poco, un poco mentira que sería Que se quien quién ha encontrado, pues sí, curiosamente sí, curiosamente al cuento. ¿Mm? Y bueno, pues como os decía, una de las de cosas que siempre, bueno, que un tiempo esta parte tuvo interés en encontrar, y un medio camino, la gente que se ella del del, del naranjo, pues bueno, dirá, coño, pues sí, claro que sí, el camino es y eh, bueno, por cierto, eh, aprovecho, tengo que hacer aquí un, una cuña. para acordarme de del de que y el, el presidente, ¿eh? el señor presidente de, de, de esta radio, que y coña que aquí no manda nadie, pero bueno llamémoslo presidente, el señor presidente de esta radio proviene de una familia naranquina, de uno de los pueblos del naranco, y la verdad que yo una de las fuentes de información más maravillosas que me tope nunca, porque contomé muchas cosas, muchas cosas del del naranco. y que decía yo que por cierto, tengo que ya él porque yo posible que nuestra familia también sepan del camino que de toda la puñetera vida parece ser Junia eh, el pueblo el pueblo bien de Folgueras Folgueres, me imagino que será que será el nombre el nombre real eh, que está bueno, pues eso el, coño que está en na, na cara norte que está en la cara norte eh, los une con el Pevidal que es un polín que está justo en el alto justo en el alto muy muy cerquita del del pico puerteano al pie de un pico que no estoy muy seguro cómo se llama pero creo que es no, no lo sé porque ya vi, me vi lo vi marcado como el pico por botón eh, lo vi también como el pico la vara porque toda la zona esa de de arriba llamanlo el, el campo la vara eh, la zona del del collao, este que está Que está al oeste del pico paisano, llámenlo el, el Campo La Vara... Bueno, pues no sé si es pico lavara, pico rotón, tal, pero bueno, justo una justo una, una cara norte del pico mismo, eh, allí en el alto, debe estar por lo menos a, a sus 600 metros, debe estar. Eh, hay un polín, bueno, había lo, había había un polín que se llamaba el Pivital, y bueno, pues ahora queden las ruinas, queden las ruinas porque. los inteligentes señores políticos expropiaron, no sé cuánto tiempo hay, pues guapamente habrá por lo menos diez años, expropiaronlo pensando en hacer allí que si sí, un alojamiento rural, un, un anfiteatro para celebrar cosas, bueno unas burradas unas burradas que menos mal menos mal que no llegaron a hacerles la puta allí que bueno pues eso de que el pueblo quedó abandonado bueno pues había polo visto un un que juntaba folgueras con con col con Pevidal y yo bueno vilo en muchos mapas en algún libro no tan antiguo viene como, bueno, como un camino que, que está ahí en la descripción para recorrerlo y tal y yo por más vueltas que di por allí no fui a toparlo imagino que allí porque lo comió la, la cantera ¿Mm? la cantera crece todos los días ¿eh? todos los días hay un poco más de un poco menos de, de naranco ¿eh? iba a decir un poco más de naranco roto digamos que cada día hay un poco menos un poco menos naranco Y la cantera va comiéndolo, la cantera va comiéndolo y posiblemente comió pues, el, el recorrido de sí de ese sí camino que se que se folgueras con golpe vital ¿Mm? pues yo lo putada pero desgraciadamente me temo que, que siga al entre porque nadie en nadie una nadie para yo sé una cosa sentí una cosa en ese momento que de verdad no sé si era leyenda urbana o si de verdad, si en algún momento hubo de algún de algún, yoku, de algún asenao que lo que lo planteó, pero cuando el nuestro maravilloso Bernín decidió ampliar el puerto Urmusel, una de esas operaciones, para gastar un montón de, de perres, para llenar un montón de, de bolsillos y que en realidad no valpa absolutamente nada, ¿eh? Porque bueno, nunca, nunca conocí a nadie que supiera del tema que me defendiese que, que esa que esa obra faraónica valía para pa algo, valía para qué. No conocía a nadie, a nadie, a nadie que supiera del tema, claro. Los que no saben pueden decirte de todo, pueden decirte hasta misa, sin, sin ser curas, ¿viste? ¿sí? Pero bueno, eh, decían que para hacer aquella pieza obra faraónica. De algún, de algún político, ¿eh? de, algún, de algún ilustrado, porque, madre de Dios, eh, decía que bueno pues, para echar toda la caliza al mar que hacía falta para pa poder hacer pa poder la ampliación, para poder hacer la obra, que lo que había que hacer era coger lo del naranco. El proyecto, tal como yo sentí, eh, me parecía una burrada, venía a ser prácticamente: coger el naranjo de la cara norte. Cortar lope la mitad de tal manera que de Dubio donde la ciudad. Eh, y decía el alegre este, eh, que total nos iba a notar, donde la ciudad seguiríamos viendo lo mismo, pero todo el norte prácticamente eh, acabaría de relleno para el musel. ¿eh? Qué cosa, ¿no? Mando huevos. Por suerte no llegó a facese. Yo creo que, bueno, yo uno de los pocas ventajas de... No iba a decir ventajas de la crisis, pero no, porque la obra la obra fue hacer frizos, O sea, que una ventaja de la crisis sería que, que cerrase a Ceralia, que marchase para pa el Quintopino. ¿eh? Sí, vosotros diréis, oh, pero que dices, para globalidad, cientos, miles de, de parados más. Bueno, pues oye, al fin y al cabo yo pienso que, que va a pasar, ¿eh? Que va a pasar? Una cosa similar. Que tenemos que, que cambiar el chip y, y hacer las cosas de otra manera. No podemos pretender que, que se mantengan así. Y mira, si pasa eso, por lo menos dejarían de, de romper de romper el naranco. ¿Mm? Y para una persona como yo, que tiene tanto, tanto ciño al, al naranco, pues pues oye no dejaría de, de, de estar bien. Y el mito ese de que, de que el naranjo... bueno ya ves, estoy, estoy haciendo por, por romperlo, ¿eh? estoy intentando describir un una, una cosa totalmente totalmente diferente a lo que piensa, a lo que piensa la mayoría, porque la mayoría de los subvienos, de esos 350.000 mil personas que, que viven en el concello. No sabes sé si es en la ciudad o no el concello el número, pero bueno. si son 350.000, la gran mayoría viven en la, en la ciudad, pocos vivirán, pocos vivirán fuera. ¿Mm? Eh, que digo yo que la gran mayoría, la gran mayoría no conocen el Naranco. No conocen el Naranco más allá de, de, de ir a eso, por la carretera al, al pico pesano, ni siquiera el pico pesano, ese otro pico que no estoy seguro tampoco. Pienso que se llama el pico la, la miliciana. ¿Eh? La, otros se llaman la esplanada pero para mí que se oye un nombre moderno bueno, donde acababa la carretera toda la vida ahora la carretera tiene un poquillín más más allá eh, eso, saben subir ahí la área recreativa que hay allí ¿eh? que yo lo lo que antiguamente cuando yo era niño llamábamos el, el campo de tiro ¿eh? porque bueno, por lo visto todavía cuando había cuando había soldados en no había, cuando había recipiente subían ahí a hacer prácticas de prácticas de tiro. Llamélo también al campo de tiro porque ya era el sitio donde donde la gente iba la gente de a follar. La gente que no tenía casa pero tenía coche, eh, subían ahí les parece y tal, a, a echar un casquete en el, en el coche. De hecho bueno, pues el enamor es una cosa que una cosa que hacíamos mucho a la cuando cuando os digo que ya éramos niños, tal, que subíamos. Y era la búsqueda del condón rosa. Ya lo sé, una chorrada. ¿no? Pero bueno, siempre íbamos, porque se veían tantísimos condones por naranjo. Porque claro, la gente subía allí a follar y tal. Y luego, en vez de llevar el condón para otro sitio, no, pues hacía ahí un nudo y, y tirábalo y por allí. O sin nudo, ¿eh? porque también lo saben sin nudo. Pero bueno, siempre íbamos y dicen: ah, venga, el primero que vea un condón rosa gana y tal. no sé qué ganaría pero bueno <risa> la, la cuestión ya así que ayer era eso porque llamaban ya hoy llamábamos el campo de tiro ¿eh? al sitio donde primero los soldados tiraron y luego pues una gente se tiró a otra ¿eh? eso eso ayer el campo de tiro eh, eh, el nombre el nombre el nombre guay el nombre técnico bien dicho creo que hay, eh, el campo de los jardines ¿eh? que hay como como se llama como se llama en fin ese ese sitio o como se llama de toda la vida ¿eh? el campo de los jardines ¿eh? eso que ahora mismo pues es una recreativa muy guapa ¿o? con sus con sus mesinas sus sus, sus, sus sus bancos de madera, sus arbolinos, tal bueno pues muy guapo muy guapo Pues como mucho conocen eso, conocen eso y el pico pesado porque suben allá a la estatua. ¿eh? Aunque yo creo que también subir hasta más, más turistas que, que otra cosa. Porque curiosamente, pero bueno, eso debe pasar prácticamente en, en todos lados. La gente de, de, de fuera igual visita más las cosas que la gente de aquí. ¿Cuántas veces la gente de aquí, la gente de Uweu, fue a ver Santa María del Arranco o San Miguel del Lillo? ¿Eh? eso ya por no hablar de, de otros sobres de arte mucho más escondidas que tienen que tiene naranjo ¿Eh? tampoco es y sin embargo hay de, de turistas cada dos por tres Todavía el otro día hablaba yo con no sé quién del de centro de interpretación del perrománico que está ahí y, y no sabía ni que existía y la gran mayoría de gente no sabe ni que existe vale yo sé que existe pero no entré nunca joder vale sí pues no entré ya que yo ya sé mucho del prerrománico, no tengo por qué entrar. <risa> bueno la cuestión ya que no Bueno, joder, pues eso que estábamos que diciendo. estábamos eh, diciendo básicamente que la, la gente no conoce el naranjo... más que más que esas pequeñines cosas. Yo joder ya de, ya de creo, ya de creo conocía más por eso, pues porque nos prestaba de ir a subíamos. ¿Sabéis por dónde subíamos? Subíamos pero un por una zona Que, que yo sigo usándola mucho para subir. Y es la, la zona de acceso por Antonomasia Que llegue subiendo por donde la... Subes hasta San Miguel de Río. ¿eh? Hombre, de aquella conocíamos también... Muchos atallos y tal. Que, cuando algunos siguen, otros no. Y es la única parte mala de... De, de la naturaleza cerca de una ciudad. Que modificase demasiado. Al dar tan cerca de la ciudad. y es susceptible de... de un montón de cosas, de construcciones, de obras, de, de, de historias y claro, pues algún algún caminín de los que nosotros sabemos pedir, pues de arroz, de otros convirtiéndolos en carreteres, en otros manaron chale en riva, tal, bueno, pero bueno, de algunos todavía, de algunos todavía sin nada, subíamos, subíamos por esos camininos hasta hasta San Miguel de Lillo. ¿eh? y de ahí a través de bueno de la carreterina que que que aquella me parece que llega que pista que no llega ni carretera que sube a la a la fuente de los pastores y desde la fuente de los pastores para arriba llevamos por un por un sendero que que va tope la canal esa que xuna lo que es el pico que supongo que será todo el monte paisano con el con el este digo, que no sé si el la vara por el botón que llegué, pero que todo por esa canal subías hasta el, hasta el campo La Vara, y luego por allí, porque a minucos que, que unas veces atravesaban mm. bosques es, a, de especies autóctones, lo siguiendo, no me preguntéis ¿eh? qué especies autóctones, porque ahora mismo no lo sé eso, y, y, y otras otras veces atravesaban pues. Pues veis que es de, de calito, hay mucho calito en el narango, mucho mucho calito en el narango, pues digamos conociéndolo todo, ¿eh? digamos, digamos andando toda intentando andar toda la llomba ¿eh? eh, de unos picos que todavía a día de hoy, no sé, no sé cuál no sé cómo se llamen de verdad. porque yo sé que está el pico La Vara, pero no sé si el, el primero el que está donde es el pevidal, o y el siguiente, uno que tiene un mogollón de, de antenas en arriba. ¿Mm? Ese no estoy seguro si es el canto de la Calellina o si era el canto de la Calellina y el siguiente. Porque en algunos mapas mmm, pone eso, pone el canto de la Calellina, pero en otros pone el pico con triz. y hay un pueblo ya lo que se llama la contriz y, pff, y es realmente complicado realmente complicado lo único que estoy bastante seguro eh, aunque el otro día bueno topamos porque lo llama de otra manera pero la, que lo llama de otra manera se sí, llama acuerdo peña del Cuero, el Cuervo. el pico más más occidental de la de la sierra en la antes de, de empezar a, a caer hacia el norte el, el pelo este eh, llámase peña y empalla ¿eh? peña y Empaya. Hay un pueblo que está abajo que se llama Llampaya Y bueno, pues vi lo escrito en sitios como Peña Llampaya, por supuesto De eh, alguna vez como La Peña, sin más Pero bueno, lógicamente pues era La Peña de, de Llampaya y, y al otro día todavía ¿eh? en, un, en un librín que sacó la también, tu Bueno, que es más, más un soporte de publicidad que otra cosa eh, Venía nomado como, como Peña el Cuervo que yo la verdad nunca lo entera pero a lo mismo bueno, pues y, y otro nombre no es raro que los accidentes naturales en estudios especialmente los que son pequeños tengan más un nombre ¿eh? Eh, puede ser puede ser guapamente puede ser guapamente yo que sé pues estoy pensando ahora sabes cuál es el, el, el pico más alto de Biel que no es que no es el, el paisano eh el paisano es de 636 metros de, de alto otro eh, a veces pon 635 otras veces vi 637 bueno está bien, 636 que lleva que la media no lleva el, no el más alto ni el más alto ni la grandota ¿eh? ni la grandota que lleva que yo otro con otras antenas que está que está enfrente entre ¿eh? eh, eh, Coyoto y Tuleapéin más o menos entre ¿eh? Coyote y abeín. al pico la grandota, no el pico la grandota son 500 y pico nomás aunque me parece más alto porque bueno tiene una vista enorme no el pico el pico más alto del concello y el que el que faila el punto en el que se ayunen los concellos de Ubiu, eh, Liangreu y mieres eh, y un pico que, que yo ese pico conozco y tres nombres eh, conozco y el yo toda la vida sentí Bueno, toda la vida. A ver, fui allí una vez, miré el un mapa y tal. Eh, eh, venía puesto como unas veces el picayo y otras veces el, el escobín. Pero hablando con, con la mi abuela, eh, que una de las que nació en un pueblo que está justo a, a la vera de Sipicu... Eh, Nace en el Torno, que allí hay, hay un pueblo de, de la parroquia de Olloniago, que está justo, justo, justo, la, bueno, no sé, pocos metros si falten para pa el alto del, de ese pico, ella llamaba lo Pikachu, el Pikachu. Bien, ya, o sea que ya veis que, que no me ahí a rabiar. ¿eh? O sea que tampoco sería ninguna cosa rara que Peña Allampaya, eh, a lo mejor se llamaré se llamare también Peña al Cuervo. ¿eh? no sé yo no los entero nunca ya os digo preguntaré al este preguntaré al presi que seguro que, que sabe que sabe de de estas cosas eh, esos son todos los picos son el naranjo ¿eh? mucha gente piensa que el que naranjo llena más el el randón el medio el paisano no no todos esos son el naranjo esos son los que serían del paisano para pa el oeste del paisano paleste quedan bueno pues otros dos elevaciones otros dos picos uno de ellos sé que es seguro el el, el, el pico la miliciana bueno se lo seguro hay un libro que lo llama el pico la miliciana con ese nombre muy antiguo muy antiguo el topónimo no puede ser ¿eh? porque bueno yo qué sé pues el mejor viene de de tiempos de, de la posguerra o, o tal, o sea que seguramente no será así el, el nombre tradicional, pero bueno, también sé que uno de los montes que están en aquella zona, pero no sé exactamente cuál, eh, ni dónde llegue el, el Toleo, el monte Toleo, más que nada porque eh, conozco el pueblo, con, el nombre? sé que existe un, un monte que y el monte Toleo, y, y el pueblo que se llama Toleo, si sí, sé cuál llegue. entonces bueno, pues será pues, de alguno de los de los que tan preía allá, al pues sí, seguramente sí, ya de alguno, y luego bueno, los de la cara norte, ahí sí que todavía se conservan un montón de nombres, pero ahí sí que ya no me preguntéis porque ni ni puñetera idea eso ya, ya sería mucho ya sería mucho para mí y, y, y pues digo, y no me canso de deciros lo que, que aquella que hay un sitio maravilloso que toda la sierra hay un sitio maravilloso Porque, joder, está tan cerca y es tan fácil de ir y es tan, tan impresionante que, que de verdad que, joder, cuesta, cuesta trabajo cuesta trabajo hacerse la idea de que tenemos eso a yo dubio, yo una verdadera gozada. It's insanity, it's all up to you You have to say that that was slowly Fighting away, fighting away, fighting It's not put up, not in a the sense They're dying at your own expense. Oh it's so simple, oh can't you see Oh it's so simple Oh I this be Venture on another plane of this life that have been drained Just like a leaf which now falls from the See it's it's all a solitary one. You have to say. It's out on your, way. You know. you your, way. You your, your own. It's fading yeah. away. It's fading away. It's fading away. It's fading away. sintiendo anedonia Sigue sintiendo radio cuca. Sigue sintiendo la radio del queso de un kilo a través del 107.3 de la frecuencia modulada y a través del ciento... no, eso ya lo dije a través del 107.3 de la frecuencia modulada a través de la ww.radiocutka.org, que es la nuestra página web, y a través de ella pues también emitimos para pa el mundo entero, por el mundo entero. Bueno, pues estaba hablando vos de. de, de naranco, sí, de los míos, de los míos pensamientos, de los míos. recuerdos sobre sobre el naranco sobre sobre la cuesta de naranco oye voy contamos una cosa que me pasó una vez el naranco puede llegar a ser un sitio bueno pues en algunos casos siniestro sí porque bueno hay joder hay bosques hay zonas muy muy cerraes ¿eh? hay zonas muy boscosas, muy cerraes con mucha vegetación ¿eh? Y, y una vez, pues siendo yo, por una por una zona de esas, ¿eh? iba caleando, hay muchos años, ¿eh? esto pff, no sé cuántos cuántos años ya, ya puede haber, pero muchos, muchos, ya os digo, no sé, diez años por lo menos, o más, a lo mejor, digo ¿eh? más. Por la cuestión, ya que nada, iba yo, yo calellando tranquilamente, y de repente en un sitio, en un punto de sendero, en un bosque, creo que ya era de... era más viendo calitos, pero bueno, que ya era una zona de estas que... Que, que, que lleva un poco mixta, que hay yo calito, pero que también también hay vegetación más, más autóctona y tal. Bueno, pues la cuestión es que lleva iba acá leyendo por un, por un sendero, ¿eh? por un sendero perí, y de repente viene el sendero, pues como un. El sendero, digamos, que lleva bordeado por un par de taludes de, de tierra ya, Unos taludes, bueno, pues no muy grandes, de unos 30-40 centímetros, pero bueno. los taludes claramente visibles y en un punto el, el tal tal luz como que estaba estaba como cortado ¿eh? estaba como cortado a la altura de, del piso del piso del sendero y salía como otro, otro senderina sobre de perey. pero bueno que me parece que estaba conmigo colocaba más fecheme y los bordes de, de, de ese corte de, de ese corte que había en el taluz En los bordes había como puestas unas piedras, unas piedras a cada, a cada vez del borde, como bueno, como marcando el murín, como marcando eso como una entrada. Y fíjense también en que, en que la parte por la que se entraba ese senderín, pues que estaba como también, como, como, como cubierto por una especie de arco que habían colocado las ramas de, de los árboles, como en arco. Y dije, bueno, pues voy a. Voy a entrar para aquí a ver que yo lo a ver qué yo lo, que hay. Y nada, después de callear unos metros para ese sendero que ya os digo, eh, todo una zona muy cubierta de de vegetación, de ramas, de de tal. Al contrario, un sitio muy extraño. El contrario un sitio que lle como una especie de plantación pequeña, eh, como un como un jardín, un jardín sencillo con romero Y, y, y Lloreu que digo, oye madre, pues bueno, yo Lloréu para los que teáis un poco puestos en el mundo de la de lo mitológico, lo mágico lo tal, bueno, pues son hierbas que tienen que ellos atribuyen una serie de de poderes ¿eh? y sigo mirando por ahí alrededor y veo como una especie de altar ¿eh? coronado pero una calavera de vaca me siento se pues, la cojone ¿eh? que yo ya empecé a pillar en ese momento Y entonces sigo mirando y veo al fondo como en un rames, una especie de caseta y un paisano ¿eh? en pie vestido con un con un mono mirando para mí y yo digo hostia <ríe> yo claro, ya pues digo yo en ese momento que hago pues para abajo ¿eh? me cago en la puñeta Y, y, y yo digo bueno decí yo bueno lo mejor no voy a ponerme a echar a correr ahora que es lo que realmente deseaba no voy a ponerme a echar a correr voy a voy a hacer como si fuera lo más mundo no pasara nada entonces si yo pues ya no buenas tardes o oh. esperando una de algún tipo de respuesta y yo que veo que, que no me dice nada me cago en lo mal yo cojo no me voy y y entonces le digo yo no bueno pues que, que que resulta que estaba yo dando un paseo y metíme por aquí y que el paisano no me dice absolutamente nada bueno bueno bueno yo bueno una cojones que no me os podéis imaginar de verdad no me os podéis imaginar la cojones dije yo joder joder joder entonces digo yo bueno ahora qué fego he hecho correr de verdad No, porque precisamente lo que no tengo que dar a lo mejor esa sensación de, de tener miedo. Voy a acercarme a él. Y entonces acercando un poco más. ¿eh? Y dice, no, que decía que vengo yo dando un paseo y tal. Y según me iba acercando, te iba viendo de algo raro. Y según estoy más cerca, pues de que no hay un paisano. Que hay un maniquí vestido. Y me, qué hago en la mar y bueno entonces en ese momento sí que coyoné del todo y en ese momento sí que salí corriendo ¿eh? y, y bueno escapé como alma que lleva como alma que lleva el diablo y la cuestión es que yo con esa historia que debe muchos muchos muchos años eh mucho tiempo eh, mucho tiempo hasta que y bueno se me contaba y tal y, y una vez con un rapaz un compañero de aquí de la radio el trovador decía hostia, sí sí no sé quién me dijo me contó también que había queriendo el naranco que viera construcciones extrañas y cosas ¿cómo? y años después muchos años después con ese otro rapaz el naranco ¿eh? eh, pues fui viendo más cosas y fui enterándome de que la persona que les hacía ya era como yo pensaba eh, de algún tipo de psicópata sino que yo era una persona a la que hoy admiro profundamente, aunque nunca no. en persona. Eh, existe una persona, ya más he visto, más conocido gracias a, gracias a un collacio de, de Radio Cuca precisamente, que, que hizo un documental sobre él, un rapaz al que pudiste si tuviste sintiendo la radio esta tarde igual sentiste The Other World un programa de música muy extraño e inclasificable eh, que nada más fala muy muy de Xemes en cuando y habla en inglés porque no sabe apenas castellano y que llama se The Red en el programa de The Other World Y Larry, entre otras cosas, bueno, pues ya aficionó, aficionado, ya aficionado en muchas cosas. Ya es un gran músico, pues sabe tocar muchos, muchos instrumentos y diversas, diversas formas de música. Y una de las cosas que también y es cine. usted grabar cine. Y hizo un, un documental sobre este hombre llamado el, el Moiso Misterioso del narango. Eh, yo creo que hay una... una un atributo un, un nombre que, que lo define muy bien en otros casos entero llamar el, el vigilante del naranco el guardián del naranco tal bueno pues yo un nombre eh, yo un no el nombre más no me normal y corriente eh, que lo que falle es coger cosas que encuentra por ahí cosas que encuentran en los contenedores de basura o que encuentran donde sea y con eso construir maravillas pel el naranco te construyes un mogollón de cosas A ver, yo voy a contaros nada más los que les que, les que conozco, ¿eh? No vos penséis que les conozco todos. Quiero creer que no conozco todos. Eh, perdón, un, un inciso entrecomillado eh, metióseme en el pistola. El pistolero un maníaco metióseme al... Al, al chat ¿eh? esta noche no tenía nada nadie de, en el chat, o sea ya que bueno especialmente bienvenido ¿m? muy buenas muy buenas noches Maniago, muy buenas noches estamos aquí hablando del hablando del naranco, hablando del naranco estamos ahora mismo hablando de las construcciones de, del muy misterioso del, del naranco eh, que debe intentar, debe intentar eh, eh, recordar todos los que conozco. ¿m? Mira, pues en uno de los... Vamos a intentar ir de, de este de este a oeste. ¿eh? Eh, lo que yo de él conozco... Espero no conocerlo todo. ¿eh? Voy a intentar... Voy a intentar ahora mismo... Sencillamente... Sencillamente contamos los que, los que conozco. Pero espero no conocer esto Es porque no era como si era dando sorpresas. A ver, mirad. En el, en el... En la lladera... Muy al este... ¿eh? Eh, en el monte que yo pienso que se llama La Miliciana, en antes de subiendo, per él, en antes de, porque bueno, por cierto, eh, una de las cosas, de las pocas cosas que hizo que bien, que, perdona, eh, dice que él pensaba sobre esto de la cena, no, no fale de, de ninguna cena, pistolero. No falle de, de ninguna cena. Supongo te refieres a la, a la cena esa de la, la semana pasada, pero no, no, no. Que no, joder, que no tengo no tengo por qué. Bueno, podría. Nada, ah, pero no. Yo falo. Para hablar mal, tiene que ser que te haga un poco calomucano. Si no, no falo mal de nadie. <ríe> Ni en un restaurante siquiera. Bueno, pues que traemos con lo del mochi. Bueno, pues que una de las pocas po cosas que, que cuido que hicieron bien ...las administraciones. fue limpiar y, y señalizar una, una hacienda que atraviesa todo el Narancu, precisamente de, de este oeste desde de el, de, de el puente del Nora el puente ese que, que separa el puente que es sobre el Nora en, al, al este del Narancú separa el, los concellos de Ibigo y, y el puente Gallegos que, que pues, el otro lado del, del Naranco Separa los concellos de, de Uvio y las reglas, todo pasando por pel, lo pelo alto, por los picos, por la, la cresta. Bueno, pues subiendo por ahí, en antes de llegar a, a la carretera por la que los coches suben hasta, hasta el alto, eh, tirando por una, una caleyuca, ves súper bien, ves súper bien, porque además todas las cosas que falla este hombre, digamos que, que el camino que lleváis va señalizado. gusta mucho poner un arco ¿eh? Eh, una entrada como en arco bueno, pues siguiendo por ese camino, al contrario es, eh, es una una caseta un, una caseta o dos, ahora no me acuerdo si son una caseta o dos, eh, llaman los refugios gusta llamar los refugios eh, al contrario es una fuente eh, también una, una de las cosas que falle y adornar las fuentes que por cierto, un han una una fuente de agua en sí mismo ¿eh? y una maravilla hubiera un o bebió en el sodía eh, en buena medida del de agua que, que emanaba del aranco del eh, hoy todavía bueno pues en el alto de casi de la vara donde el pevidal hay una fuente que no sé cómo se llama que supongo que será el mismo agua que después alimenta alimenta también a la fuente de los pastores un poco más abajo Eh, para la zona oeste pues bueno, este, este amigo enseñó otra fuente cerca de Llampaya que hay una, una, una gozada que es riquísima, toda la zona de Fitoria, este también está ta plagada de manantiales no sé hasta qué punto puntar ahora contaminados porque bueno ya sabéis, eh, los seres humanos somos unos destrozones y encargámonos perfectamente de destrozarlo todo y es posible que te Que te han es con Toma ese vaso. Espero que, que si agarres agua agua. En, en lo alto, en el Puebidal. Pues joder. Allí, allí te haga bien. Pues una de las cosas que falla este este hombre. Y que, que bueno. Que es que increíble. Y canalizar esos cursos de agua. hacer Enramar las fuentes. Iguales. los guapes. Eh, pues bueno. por este camino que os digo. En la... en la cara casi, bueno, norte, extremo oeste de, del banco creo que el pico lo miliciano, no estoy seguro si, si podemos llamar la siena ¿no? pero bueno, pues, pues ahí hay un, uno de los, de los refugios, ¿eh? no, sí, hay, según las que le ido, lo primero que ves es una fuente adornada, Un poco más adelante, en un refugio que debió Facelu, aprovechando, dame la sensación, no sé si es verdad, aprovechando pues de algún tipo de cabaña, de alguna cosa que había allí, que debían quedar un par de paredes en pie, pues el hombre el hombre este, bueno, pues Tapolo, eh, puso ahí unos, una, una entrada con, con una especie de, de puerta fecha con reja, que igual ye, ahora mismo no me acuerdo, pero igual ye un somier. ¿Eh? y dentro pues adornó, puso un colchón, una cama, un en esa, en ese concreto hay incluso una una cocina como si fuera de leña, de carbón, ¿eh? Y luego, joder, mola muy, porque pone cuadros, pone, pone tiestos, pon... y una pasada, no pasada. Y sigues leyendo por el mismo camino. Y al cuentas también, lo que ya era una villa torre de este de, desde... no sé exactamente por qué se podían utilizar, una torre de de, de la hidroeléctrica me parece que ya, ¿eh? pues que resulta que tiene la tiene como bueno, una torre que ya que ya existía, pero abresla, abres la puerta y por dentro pues tiene allí una camina, tiene una una silla, tiene una mesita, tiene bueno, flipante. Tiene otra otra cosa que no sé exactamente qué hay, allí también muy cerquina un sitio que hay como una especie de no sabría si en su día fue una cantera yo creo que allí hay un espacio de cantera abandonado o lo mejor bueno, pues allí tiene, tiene otra cosa que no sé exactamente lo que hay allí hay mangao, no sé un carro, como un refugio pero muy en pequeñín, bueno, no sé esto es lo que tiene más al este pero luego la cuestión es que si, si sigues avanzando eh, donde la fuente, por ejemplo más, más para el oeste, donde la fuente de los pastores eh, tiene por Por cierto, lo último que, que yo encontré de él, todavía que fue una semana o dos, gracias al, al rapaz este de, de, eh, de la cuca, eh, a Larry, de Other World, los... los jueves a las 6 de la tarde eh, él más o menos indicóme eh, indicómelo medio me en inglés, medio en español pero yo al contrario donde estaba el, eh, el refugio de, de la Fuente de los Pastores un sitio precioso un, un, un bosque de, de, de castaños y, y carvallos pero precioso, precioso, precioso y en un extremo de esa mancha boscosa una cabañuca ¿m? con la Bueno, pues típica de él, una tumbona, una tumbona puesta en la puerta. Por cierto, una tumbona que se ve como la colocan en, en el video documental este que, que vos contaba que hizo el, el compañero. ¿eh? Bah, un sitio precioso, típico típico de él. ¿Mm? Bueno, y de la que vas, por cierto, en un sitio que vaya un regalo de agua, el regalo perfectamente canalizado con un estelles y... Bueno, para flipar. Pero si en vez de tirar eh, de la fuente allí, de que das en la fuente de los pastores, empiezas a subir Pero ese canal que vos que vos comentaban antes, que sube hasta hasta el campo La Bara, topáis eh, lo primero un, un llevadero, supuestamente abandonado, pero que el medio rehabilitó pues poniendo unos tiestos, unes un, un, un sillas, unos cocines, que bueno un poco más allá de ese llevadero, eh, pues una laguna artificial que, que, que como la hizo pues no sé exactamente como la hizo pero bueno cubriendo con un plástico una una hondonada para para hacer allí una eso una para que se formara la laguna Tienen fecha una especie de, de ducha tienen puestos unos sillones por allí también sigues un poco más arriba y hay otros de los de los refugios estos estos que que falleció hombre uno que ya flipes, con dos pisos la de mi madre, uno que ya como acaba una parte que ya como acaba en roca, entonces cuando abres la puerta de lo que ya la cabaña está, ves un espacio bastante grande, una muy con su cama, su mesa, ya pues digo que esto sí tiene todo y está como escarado en roca y en esa misma cabaña, en la parte de la parte de arriba Eh, tiene una especie de, como una especie de, bueno, de porcilla, ¿eh? Que tiene allí su, sus colchones y tal. Digo todo que, que más de uno, no sé si, si de aquí pasó la noche, porque, hombre, eso sí, a mí dame un poco de, de rey porque veo, veo como muy, muy, muy cochuto, porque. A ver, tiempo estoy incluso ropa de cama, colches y tal. Yo me digo yo que eso, pues engochizarás un poqueñín. Pero bueno, yo que sé, algún día seguramente pase, pase de alguna noche por uno de los sos, de los avellugos. Y subiendo por ese mismo canal, ¿eh? ya cuando estás prácticamente arriba en el Campo lavara eh, salen dos caminos. Uno que va por la cara norte, ¿eh? por la cara norte que pasa por el Pevidal, y otro que va a cara al Sur los dos tienen les los maravillas del, de, del moyo Pelacara Norte ¿eh? pues acceder a, a dos pozos de la nieve ¿eh? a dos pozos de la nieve uno que está eh, bajando un poquillo más hacia el norte por la, por la lladera eh, que, que bueno, va a través de un sendero por una zona de vegetación muy muy alta y tupida, eh, y llegues a él, llegues a él que, que llenan los pozos de la nieve. Bueno, pues llenan pozos, fechos en, en zonas bastante sombrías, cara norte, para que cuando nevaba, la nieve se, se, se acumulara en, en esos pozos. Después, por lo que él mismo lo explica en, en este documental que os contaba, pues asuntabase con palla, me parece, que llere, faciase capes y tal, y de esa manera, bueno, pues el... La nieve eh, aguantaba congelada todo el año y la gente, podía, la gente que gestionaba los neveros, digamos, los pozos de la nieve, podía subir, cortarla y, y bajarla para la ciudad, pues a bueno, pues, en hostelería o en lo que fuera, lo que hiciera falta. ¿no? Tenían salud de esa manera antes de desistir la electricidad. De bueno, pues hay un, uno de esos pozos de la nieve que tiene el señalizado, vallado. Cosas que deben venir en hacer las administraciones, las instituciones, y no lo Tiene tienen que hacerlo él. Bueno, pues pues lo dicho, tiene lo, lo bueno precioso, tiene lo precioso, porque tiene lo vallado, tiene puestos unos bancos alrededor, tiene una gozada. Hay otro que ta, está eh, también tirando un poco más arriba, así ya está prácticamente en el, en el alto del, del pico Lavara. Que ya vos digo ya un pico la vara pero no te recuerdo si ya el pico la vara ¿eh? pero bueno que está que está que está allí eh, ese bueno pues otro que está bueno por cierto con el con el so por supuesto todos con su so característico Eh, calaborio de, de, de vaca o de cabrito ¿sí? la calavera de vaca o de cabrito o sea, esa no, esa no falta esa no falta en ninguno de esos de de sobres y nada, bueno, pues el otro que está en una zona un poco más también boscosa ¿sí? no me acuerdo ahora mismo de qué especie y el, el bosque es de ahí arriba pero bueno, no es lo mismo, tampoco importa mucho bueno, pues allí también tiene, también te señales señalizado el el pozo de nieve y, y un poco más pequeño que el de que el de abajo que el de más más al norte eh, también lo tienes Vallado, también tienes manquín no está una pasada pero eso y si vas por, la, por el camino este del, del sur el que va del campo Lavara, al Pividal, pero si vas por el también que rodea el pico por el norte ¿eh? lo que te he puesto para también y Otro refugio refugio. Uno también precioso ¿qué puedes decir? Son tres preciosos y uno que sale también en el documental este, como pone, pues una mesina de una mesina de una mesa como de jardín Sí, podemos decirlo así, una mesa de jardín Dentro, por supuesto, tiene cama, mesa, sillas, estas cosas que que traen los demás. ¿Qué más puede haber? ¿Qué más puede haber? Pues siguiendo <coughs> siguiendo pasea pasea al oeste eh, ¿qué más conozco pues en el en el collado con tres. no sé si collado con tres si el mismo que en otros sitios pone collado linares lo siento no lo sé no lo sé no estoy seguro porque ya os digo conseguir mapas fiables del naranjo llega una cosa muy difícil y muy difícil eh, Un proyecto no lo no conoce nadie eh, que tengo medio tengo yo y con un, con un aparato de estos se registra el, el espacio un GPS de esos y yo trazando unos unos mapas del naranjo que luego tendré que esperar a poner nombres a ir conociendo a gente que <coughs> que conozca los nombres de, de verdad de los sitios pero bueno por lo menos tener tener trazado tener trazado los caminos los senderos las lo yo no sé y poder de ir añadiendo poder ir añadiendo porque ya os digo que en no una vez que vaya ¿eh? que no un algo nuevo ¿eh? y uno goza y uno goza bueno pues en ese sitio en ese Coyau, que está por arriba del pueblo de, de la contriz ¿eh? que pases para la cara norte pues tiene otro otro refugio más en este caso mmm, no lo oficio aprovechando Eh, aprovechando de alguna construcción existente o o haciendo unas paredes con palos y piedras y tal no no este dentro de de un de una caseta de estos metálicos ¿eh? que para mí de ella esa caseta ya la tenía visto más veces con lo que igual ya estaba allí y el único que hizo fue fue fornala como Ali presta con, poniendo cosas dentro y Y, y bueno pues nada lo de siempre ¿eh? que si mesa que si sillas es que si cuadros y verdad entonces en pone cuadrinos y, y figurines y cosas y una gozada una verdad gozada eso en el alto de, del collar con ay coño pero mira salteme salteme este del que vos falen antes ¿eh? este sitio misterioso y, y que mete un poco de mío Bueno, que metía miedo hasta, hasta que supe que que este hombre no era peligroso, ¿eh? que estaba un poco el yoku, pero que no era, no era psicópata peligroso, eh, que ya el sitio este que yo os decía, de las plantaciones de, de, de Romero y de, del altar con la calavera de vaca y demás, que hay un sitio que, que él llama, pues un letrero, eh, que lo llamaba el de Cuevas, el ¿eh? de Cuevas. Y luego en otro sitio que conozco, aparte de estos que decía el último día que conozco, espero que espero que haya muchos más que todavía me falten por conocer, ¿Mm? espero que haya muchos más que me falten por conocer, pero en la misma Peña Yampaya, ¿eh? en la propia Peña de Lampaya que, que yo el, el pico más, más occidental de, de la sierra, de la de la cuesta de naranco, Eh, el que los que seguías de, de aquí y, de y, y lo tengas visto pues el que se ve más para la zona del oeste y el que está eh, además de, de piedra de peña ¿eh? yo bueno, no sé si, si en esto coincido con los demás porque en otras cosas no yo por ejemplo llamo diferencia entre montañas y montes ¿eh? son se más agudos los picos son más romos y también diferencia entre el monte y la peña la peña es la que tiene piedra piedra vista, piedra desnudo no sé si los demás utilicen también los nombres de esta manera, pero bueno, yo uso los asina, y ya os digo el, el, la peña y en paya ¿sí? la que lleve peña, la que tiene un piedra desnudo, bueno, pues en esa también también hay una, una obra de este de, de paisano. esa eh, yo bueno, peña y en paya, conozco la bastante bien donde mucho tiempo yo los sitios a los que me a los que me prestaba él ya de ya de neno entonces bueno esa más o menos más o menos cuido que la que la que la conoce bien y por eso porque la conoce bien creo que puedo afirmar que que a la cabaña el refugio que tienen que tiene peña ympaya y que en buena medida y escardo yo pienso que debió escarvallo él ...porque no me doy cuenta de tal como está en el sitio que está... ¿eh? Que, ...que hubiera allí ningún tipo de, de furaku... ...como para hacer esa especie de, de, de furaku de hobbit... ...que, que ya la, la cabaña que tiene ahí... ...no me acuerdo ahora si esa tiene, tiene mesa también... ...o sea, tiene cama también... ...sí que estoy seguro de que tiene una, una mesa... y unos bancos alrededor y tal... ¿eh? un artista, este hombre, y un verdadero, y un verdadero artista, a mí me, a mí me encanta. Yo, joder, no sé, es que da gusto que haya, que haya siente como mal. Seguimos, pero aquí seguimos haciendo anedonia en Radio Cuca en la radio, el libro Vieux, La radio, el libre duview y cada día de más gente. Mm, que joder, si hay un banco que falla no sé si sí, no puedo hacerlo yo de la de la cuca. Joder, pues pues claro que sí, como no me puede hacerlo. Por cierto, ahora mientras el, el cantar este y los, los acto paz eh, acordame de que no me dice un montón de cosas que, que más que tienen fechas el, el, el paisano nuestro A ver, eh, olvidosme de contamos lo del gimnasio. El gimnasio también subiendo por la canal esta, que donde más. yo creo que llega donde más concentración de cosas tiene. la canalista que sube de, de, de la fuente de los pastores al campo de la vara. Ella tiene un gimnasio que bueno, un gimnasio. No yo un gimnasio de verdad. Pero bueno, pues él agarra una bicicleta vieja y pone allí como si fuera una bici estática. Agarra un, un saco de, de correos, cuelga lo de, de un tronco y llega como si fuera el, el push and ball el saco de, del boxeo. Agarra eh, otras cosas y como si fuera el, el, el press de banca. y una una pasada por cierto que tiene allí señalizado también una cosa que que también debieran hacer las autoridades pero las autoridades no lo hacen te he señalizado una tolva de las viejas actividades mineras que se hacían en el naranco. porque el naranco eh, eh, antiguamente tuvo mucha actividad minera pero menos mal que, que, que la señaliza él porque si no las autoridades no lo señalicen. Eh, no les ¿Eh? Nules, te señalada también, señalizada una boca mina. Una boca mina que más tiene, incluso he puesto el aviso de que es peligroso metese en ella. ¿eh? No obstante, una cosa que me gusta mucho y es que te el tiempo está ahí al aviso. Es peligroso metese, No, no obstante, el ¿eh? tiempo está allí unos cascos de unas velas para quien quiera entrar. Va su responsabilidad porque nadie y nadie padecer. ...otro lo que puede hacer... ...y lo que no puede hacer... ...y oye, préstame... préstame ¿eh? ...que esta persona... Mm, ...te haga el cuarto conmigo en esto... ...otra cosa que hay... ...la verdad que soy Luperto Naranco... ...el él tiene 2 como... Eh, ...como arreglados a la, a la su manera... ...o adornados con las cosas que el tal... ...pero bueno, hay toda una línea... ...de, de nidos de ametralladoras... ...que atraviesan el naranjo mm -hmm. ...todo lo llama el naranco... ...el tiene 2... ...que tan éxito es que no sabría decir vos el nombre... ...porque ahí ya me pierdo tan en la, en la cara norte... ¿eh? ...el tiendo saber... ...son dos que ya saben, lógicamente... ...y lo que pasa que él, bueno, pues adornó los... ...marcó los... ...marcó, los, marcó el sendero para pa entrar a verlos y tal... ...que yo antes recuerdo pasar por ahí... Y, ...y no se podía ni siquiera... ...ni siquiera llegar a llegar a ellos... ¿eh? ...y él marcó, abrió el sendero, limpió para ¿Eh? Eh, perdonáis el, el, el maniego tengo lío con el guaje que no se me duerme joder es un programa bueno el maniego que vamos a hacer cada uno tiene sus obligaciones que tiene y, y dormir a, al guaje y es más importante que sentir la medonía ¿eh? o sea ya que estás disculpado estás disculpado ¿eh? ya lo descargarás tú tranquilo que de momento el, el, el, audio, el sí el audacity está grabando o sea que no pasa nada Bueno, pues que os decía que bueno pues hay dos que tienen ahí señales, pero hay muchos más, eh, hay muchos más. Todavía el otro día, bueno, oye, sea, ya, ya no hay en Naranco, eh. Pero el otro día ando un paseo por el barrio de la, de la Musina, eh, pescación de que una cosa que hay allí, y precisamente un nido de ametralladores de, de, la, de la Guardia Civil. Y por la zona más, más occidental de Naranco, ya más allá de lo que hay, bueno, más allá de Peña y Empaya. Baixando de Peña y en Paya, eh, bueno, tal lo que llaman el, el boquerón de Brañes, que lleve pero donde per pasa la carretera, el llano pero el que pasa la carretera, que yo un camino, por cierto, hostia, oh, no, podía, no podía marchar sin contaros una, una anécdota, mira ahí. Hubo una vez, eh, que siendo yo... Bueno, ya si sentisteis en mi programa sobre las bicicletas, eh, ya sabréis que yo cuando... Y nadie va a la escuela, pues qué sé yo, tendría lo de cuando empecé a ir, pero eran como años y tal, pues empecé a andar con la bicicleta de carreras, ¿eh? que, que fuera de, del mitiu. Y un día, no sé cómo, supongo que viendo el escampero y bajando por detrás, o lo mejor, viendo por llanera, bueno, no sé cómo coño, llegué a Brañas. Y Brañas preguntó, ¿cómo se va por y Y a me pereí. Y se llegarme por una pista toda de tierra eh, Un camino, una calella eh, que, que subía por arriba por el monte Pero entre los aros es pues, una zona preciosa Bueno, pues yo subí por ahí eh, Claro, desmontado Y puxando una bicicleta Porque cualquiera te iba montado eh, Te iba montado como una bici de carrera sino, Aparte de que ya era empenado con una bici de carrera perequilla Y oye, según voy llegando arriba eh, topóme pues una brigada de, de obreros que venían asfaltando ¿eh? y preguntó ellos también muy bien pero equipo mío y decía sí, iguaje pero ahí para arriba para lo que ya te has faltado. Eh, o sea que bueno eh, por pues, porque conocí eh, sin, eh, sin asfaltar lo que ya era el camino tradicional para tradicional de brañas ¿Mm? bueno pues eh, que vos decía que por el mejor pasa esa carretera que antes ya era un, una calella eh, y es lo que se llama el, o lo que yo toda la vida conocí como el boquerón de brañas eh, al lado del boquerón de brañas entre peña de un llato a peña y empaya y del otro está lo que se llama el cantu cimero el cantu cimero no sé exactamente de dónde viene el nombre bueno cimero de la cima cantu bueno no lo sé Y donde las donde las autoridades en este caso se señalizaron con un poste que pega bien con el entorno porque ya de color y iris bueno tremendo eh tremendo lo lo inteligentes es que son las autoridades bueno pues pero sigue pasando un un camino ¿eh? que sigue, vuelvo a decir que yo una de las pocas cosas buenas que tienen fecho y las autoridades andantes, una no cabe de decirlo, abrieron toda una senda, señalizaron la y abrieron y limpiaron la que va de el este de en del puente del río Nora, de, que se parte Uvievo de siro de hasta el puente del río Nora, puente gallegos, que separa los concillos de Uvievo de y las Regueres. Bueno, abrieronla, señalizaronla, abusaron de los La verdad, porque echar un hormigón o dolor, no un no hormigón hormigonada, pero está demasiado hormigonada, incluso en sitios en los que no hacía falta absolutamente nada. Porque bueno, el hormigón, ¿para qué puede servir? ¿Para que en un sitio que llevo muy empinado nunca hagas? Bueno, no sé, seguro que habría alternativas mayores, sencillamente echar zahorra, echar grava, ¿eh? pero bueno... ...para lo que sea falta echar gón en las pistes forestales muchas veces... ...y para que suban los quemadores y dinosaurio muerto para que no batiren. ...pero suponse que ahí te ha prohibido entrar en, con un quemador... ...o sea que, en fin, ahí abusaron... ...pero bueno, por lo menos señalizaron lo que antes y era ya no ¿eh? ...porque todo lo que hay el camino, el camino que iba por el norte... ...que hay un, un camino real... ...sabéis que en Asturias los caminos reales... ...el nombre de camino real, bueno, no sé si en Asturias son más sitios... ...dase a lo que en el su momento... ...creo, eh... ...cuidadín que estoy hablando de suponeres... ...creo que yo era que, que un rey otorgaba... Eh, ...a una población... Eh, ...el derecho a ir por un sitio... Eh, ...y eso yo lo que se llamaba el camino real... ...hay muchos, hay eh, muchos... ...que es el camino real de la mesa... ...que es el camino real de Coyoto... ...el camino real de la mesa... ...y hay un camino que va por la altura de, de la sierra... ...y el camino real de Coyoto... lleva una calle que... que une Coyoto con lo que yo que... ...ya veis... Bueno, pues eso que, que va por allí era el camión Real del Contriz, ¿eh? que por lo visto bueno pues iba por la cara del norte y vaya por lo que ahora es la la carretera de Naranjo. Bueno, pues ese camión Real ya era absolutamente impracticable, tenía ¿eh? sí, una cantidad de barro y de supongo que por allí pasaba el ganado nomás, bueno, era impracticable absolutamente, entonces Yo alegréme, una de las pocas alegrías que tuve... Eh, ...que me dieron las administraciones cuando abrieron ese, ese camino. Luego también los otros proyectos de hacer el anfiteatro en el Vidal ...y bueno, que por fortuna no se llevaron a cabo... ...bendita crisis para muchas cosas. Pues decía que en el, en el pedazo que vaya desde lo que ya el Campo Cimero, que está eso, a la vera del de, de gobierno de Brañas... Hasta, ...hasta el río Nora, por la parte occidental... Eh, hay muchísimos pero muchísimos nidos de hay eh? muchísimos casamates eh, bueno pues les que llena interesante que una que personas que supieran de, de los temas estos de arqueología militar que más ahora bueno pues están un, un poquillo en boga pues pues Falar, falar un poco de este tema, nos contase un poquillo y tal No más en el N, porque sabes que aquí yo eso de traer portos, Pues no lo feo, eh, y falo yo y tal Pero bueno, y una sugerencia, para que otro otro programa de la cuca Traiga, traiga gente de esta, o oh, uno que sé sí que traiga invitados, que sé yo O que coño, los que estáis sintiendo esto, joder, pues buscáis un libro O en el Google Uy, Aquí no voy a explicar vosotros todo, eh yo no que voy te explicármoslo todo porque yo en mentira porque yo no voy no voy a todo porque yo no lo sé todo o sea lo que sé lo que no sé deixo de saberlo así así nadie que esto pasa con casi todo el mundo eh a poca gente conozco que que sepa todo conozco más gente que pasa lo que a mí que sabe un poco de mucho ¿Mm? Pero no saben mucho de lo mejor de, de nada. ¿eh? Somos, ya sé, aprendices de mucho, maestros de nada. Pues nosotros somos de esos. Y no sé qué más, qué más contamos de, de Naranjo, porque la verdad que yo, todo lo que yo cuento no tiene ningún valor comparado con el hecho de que. Colláis los que podáis, los que si de vivo o de cerca y que vengáis un día por aquí. Eh, que colláis y vayáis a patearlo, vayáis a patearlo. Yo aquí donde me veis, el anedónico miserable, está dispuesto a, a, a hacer vuestra guía, ¿eh? Cuando féis falta. Sí vosotros pues, pedísme, Oye, anécdota, ya es mal naranco. Digo, sí o me sí, llévote, llévote. ¿Qué más puedo contar? No sé, poca cosa. Ah, bueno, sí, hay una anécdota también muy guapa. Eh, de esta, Yo pena que no te al trovador, pero aquí, a ver si lo, si lo sienten diferido y, y, me, y me corrobora que, que fue así, ¿no? como yo lo recuerdo. Digamos, un día el trovador y yo calillando, pero la parte eh, un poco para arriba de, de la zona más oriental de eh, la que termina la, la el, lo que llaman la pista finlandesa, el paseo de flora Por cierto, eh, un inciso, el paseo de Valdeflor, lo que en Guayo llamamos la. lo conocemos casi todos los vienes como la pista finlandesa. Llevo un antiguo entremés después haces a un, un libro que, que idolatro, que el, el Tesoro de los Lagos de Somiedo. Recomiéndolo a, a todo el mundo porque es hermoso, es la, la manera de escribirlo, es una descripción entre. entre geografía entre geografía y magia ¿eh? una descripción de Asturias geográfico mágica muy guapo muy guapo recomiendo los dos ¿eh? a todos los que a todos los que podáis a todos los que tengáis la oportunidad de de llegarlo. un día tengo que hablar de cómo de de toda la historia ¿eh? que tiene ese libro de cómo conocéis el libro Como, como aquel el sobrino de un anarquista esoterista muerto años a el bueno, bueno, bueno tengo que contarlo, pero no os lo voy a contar porque hoy nada más voy a contar pues, que gracias a él, un libro escrito en el uh, en el 26 me parece, en 1926 en ese libro se describió un paseo en tren por la vía del camino de Valdeflor, de lo que hoy era la pista finlandesa, que se unía lo que hoy era la ciudad de Uvieu eh, con, con mina, no me acuerdo si era la mina o la cantera, que estaba lo no que se haría ahora mismo pues como si dijéramos el, el, el perfil el perfil más al este, el perfil más más al este, eh. ahora de hecho, si Calellas toda la pista finlandesa, sigues más adelante, sigues la carreterina que sigue, termina la carretera y sigues senderos que suelen estar muy embarrados, pero bueno que puede uno meterse por ellos igual, eh, acabas diciendo a, a dar a un a un sitio que llegue como una cantera abandonada que está en riba de yugarín, de ¿Mm? bueno pues estando no un tan para yugarín más bien donde, más o menos cuando termina la donde termina la parte asfaltada esta que os digo del paseo de Valdeflora un poco más para arriba, un poco más para arriba, llevamos el trovador y yo un día caleando, el trovador y otro naranquista, otro naranquista como yo, me ¿eh? gusta mucho también el naranco, pues llevamos calellando para allí y, y nada, yo vi un gente en un prado vimos un asciente en un Prao Y allí, como los tres muy juntos y tal, haciendo un círculo entre ellos y tal, y muy arriba. Y bueno, pues yo, oye, que soy una persona educada, ¿eh? según los vi, dije yo, hola, buenas tardes. Y, y, y yo vi que los tres como que se giraron como un resorte en las cabezas para mirarme. ¿Dónde vais? de ahora vamos por aquí, que a ver si este camino tiene salida o no la tiene. Y me muy mal a la rapaz y me dijo, no, Creo que no la va a tener. Y yo digo, sí, sí, que claro, no va a tener, seguro que tiene y tal. ¡A la vaga, te veo! Y yo veía que el trovador tiraba para adelante y, y me, si me hacía señas para que, pa que yo también anduviese y tal. Digo, ¿para qué pasa? ¿Trovador? Joder, ¿eh? nomás estaba saludando y tal. Y dice, ¿cago en la marca? ¿Pero no han visto lo, lo que tenía en esa gente? Digo, no. se me joder, que tenía un, una calavera de, de cabrito para que llena de, de, de sangre o algo así. Joder, madre. yo no me fichara. Que no digo que no, eh, no digo que no, porque viene siendo muy raro y, <ríe> y además, que coño, los espacios naturales cerca de las ciudades esas cosas van pasar, eh, que se siente, por ejemplo, pues es una secta de, de adoradores del demonio, o que sí, o un móviles, Por eso tuve yo tanto miedo aquella vez que, que descubrí Val de Cuevas. Después de esos de esos precedentes <ríe> Y bueno, igual ya, hay, ya hay cosas de ir acabando. Igual ya cosas conseguía ir acabando más que nada porque no tendría tampoco tampoco un sentido seguir seguir hablando de estas cosas. Yo no tenía otro otro empeño con esto que a la gente que lo sienta, a la gente que estáis en el 107.3, a la gente que estáis que estáis sintiendo esto, oye, pues a través de, del internet, a la gente que estáis aquí en el chat. Nunca de hacer otra cosa que ponemos los dientes un poco largos y esperar a que algún día pues queráis conocer el naranco. El naranco y una no gozada, ¿eh? de verdad que, que que no termines de conocerlo porque es enorme, y una sierra muy grande, tiene un montón de senderos, tiene un montón de cosas. Tan permanente cambio, ¿eh? eh, y lo bueno y lo malo de estar tan cerca de tanta gente. que la gente oye cambia las cosas la gente está vivo y fa que lo que está cerca de ellos pues también pa bien o pa mal eh, cambie eh, yo sigo teniendo muchos proyectos nunca se me acaban las cosas que, que yo quiero que yo quiero hacer en el naranco los sitios por los que yo quiero caminar en el naranco al cuatro mapas quiero ir a esos sitios Intenté muchas veces encontrar los restos de ese camín que unía Folgueres con Colpe Vidal, no lo encontré, intenté callear del Pevidal para contra el norte, para contra las Folgueras, no encontré camín, intenté a veces caminar de Folgueras para contra el sur, para contra el Pevidal, tampoco lo encontré. A lo mejor algún día aquí me ayuda a topalo. tengo el proyecto también de de de callear por un camín que según tengo el eh, Perdayuri sigue toda la vera, va toda la vera al Nora y Xune Brañes, eh, en la cara norte, con, con Puente Gallegos creo que, creo que sí sigue existiendo creo que sí sigue existiendo porque una vez que bajé del campo Cimero contra, contra el Nora eh, con, con el grupo de Montaña Román Mercader por cierto, eh, yo luego tiré para la zona de Punta Gallegos Pero, pero el camino podía haber tirado también para pa el norte. Yo supongo que llegué a, a Brañes, Pues ese es otro otro de los de los planes que tengo con Naranco. Espero seguir descubriendo refugios de ¿eh? refugios del mucho misterioso. Espero seguir descubriendo sus construcciones. Espero tener la oportunidad de un día hablar con él, hombre, porque crucélo un par de veces, pero cuando todavía no sabía que ya era él. ¿eh? Tengo, quiero quiero un día subir y charrar con él Quiero quiero hacer tantas cosas que, que no sé si tendré tendré vida o onda Para pa hacer tus esos, Más que nada porque no tengo ni puñetera idea De cuánta vida me queda Igual muerro ya esta noche ¿eh? Pues sí, puede ser tranquilamente Puedo salir de aquí Y pues puede darme para mal Porque no tengo ni puta idea de cómo tengo el cuerpo Igual tengo un organismo o algo Algo, algo muy jodido, muy jodido, que, que ya es sintomático y que sencillamente pff, revienta y acaba conmigo. O puede que a lo mejor salga y un navallero me apuñale, o, o puede que me atropelle un coche, qué sé yo, no tengo ni puta idea. O a lo mejor no me pasa nada esta noche, a lo mejor voy para casa tranquilamente y sigo viviendo 15 días más, pero en estos 15 días no empiezo en el y, y, y me cae en arriba un tiesto que tan... Tan, tan, tan regándolo y moviéndolo y resbaló y cayó en un tercero y me cae a mí en la puta cabeza y me mata. ¿Eh? No sé, puede haber muchas maneras de, de, de morrer y empezar a me a la Bueno, pues yo espero que, ¿eh? que, de, que honréis mi memoria viendo vosotros. Y bueno, colláceos... Eh... Lo dicho, como no tengo más cosas que decir, pues tómame que el programa ya se termina para esta noche. Como todos hermanos, un saludo muy grande a toda la gente que sintió a Nedoni a través del 107.3 de la frecuencia modulada. Un saludo muy grande a toda la gente que tuvo sintiendo a Nedoni a través de Internet. Un saludo mi grande a la gente que tú en el chat, eh. un saludo para el maniego, que esperemos que, que el guaje duerma, eh. que lo espero de verdad, joder, que, quiero que quiero que duerma para que puedas pasar una, una buena noche. Un saludo para Fuku, que no falla nunca, está el hombre aquí desde este de desde Dios que descubrí en Edonia, está enganchado, eh. ah, pero pues también que está la gente enganchada en Edonia, hombre. Eh, hay otro que tuvo metido en el chat, pero que como no se llegó a manifestar, pero bueno, igual y el policía que ahora mete al chat también, no lo sé si ya si no, pues hay saludos también. Que coñones, eh, saludos para todo el mundo. Dizme Fuku, bueno mozo, pues a ver si un día me haces de guía y damos una vuelta por ahí. Tengo pendiente contacto un abono de mesos. ¡Coño! ¡Joder! Fuku, ya es, un, ya, ya es una mina, ¿eh? <risa> por cierto, que, que estos días estoy sin ordenar, entonces por eso oye que eh, seguro que pones cosas interesantes por ahí, pero casi no les veo y las pocas veces que tengo conexión no tengo tiempo a, a, a mirarlo todo. Una cosa, eh, que tienes que, tienes que pasarme lo del otro día de, de la bono de, de de la mierda de pita, eh, tienes que pasarme mejor, ya te lo pediré por internet. Y eso de los mechos, pff, joder, chaval, tienes menazcues, <ríe> tienes menazcues. Y por supuesto que que cualquier día, cualquier día que, que puedas y que te animes, algo te daría pelarancos, sí o me sí. Eh, mal, maniego me dales, buenas noches, buenas noches, maniego, buenas noches. Eh, ya de ya dormido, al rapaz, el heredero, eh, si no. <coughs> si no ponlo a sentir a Oye, una cosa que me. <coughs> Joder, que. Ay, que picazón. Un segundo y que voy a que voy a beber. Una cosa que me cuenta mi madre. Porque bueno, a veces que es el tema de que yo soy de aficionado a la radio Venir aquí a hacer radio y tal Me cuenta que cuando ella era pequeño Bueno, mucho más pequeño que, que el toredero ya Joder, el picazón Que me ponía la radio para pa que me durmiera, para que me callara ¿eh? Y que cuando pensaba que ya estaba dormido, que ya estaba tal Apagaba la radio y que entonces empezaba a berrar ¿eh? ¿Ves? Estoy enganchado de la estoy enganchado de la radio de, de, de bebé. De una manía guajona, bueno, pues que quedó tranquilo. Bueno, anda, pues nada. Bien, joder, hasta ahora nada. Bueno hombre, no pasa nada. Lo importante es que hay que quedar allá, ¿vale? Ay, qué picazón más gorda tengo en la en el garguelo! Uy. Bueno, pues eso, que me tendré que ir. Oye, una cocina si sí, vos digo, ¿eh? <tose> <tose> <tose> Ay que todos, ahora entremos ataque. Que eso, que una cocina, si, sí, sí vos digo. Acordáis vos de, de lo más importante de, de de todo lo que lo que os digo siempre, ¿eh? Que llegue, que nos vemos eh, o nos sentimos eh, el jueves que viene dos mediante y que no busco ya, ¿eh? Hasta entonces lo más importante llegue que no busco ya.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 Pero nunca de gallumbos Todos a una pisándote la chepa Arranpla, trinca, malversa Que siga el paso doble, la juerga flamenca Y con ellos, ¡viva las caenas! Rompe ya tu silencio Dale lo que te dio primero Unete a la disidencia, piensa Y que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan